Soy una epitinesa tenea y sé todo sobre tu futuro, las amistades, los exámenes y también los amores, etc. Si quieres saber vuestro futuro, llamadnos ahora mismo. Hola, buenas tardes, ¿cómo se llama? Hola, buenas tardes, me llamo Lorena. Lorena, ¿qué querías saber sobre tus futuros? Antes de empezar, dime tu fecha de nacimiento. Yo nací, nací el 5 de noviembre. Entonces tu signo del zodíaco es Scorpio y tu planeta es Plutón. Pues Lorena, ¿qué te gustaría saber? ¿Me va a ir bien en los exámenes finales? Estoy viendo mi bola mágica que sí, te irá fenomenal. ¡Estupendo! Pero te pillarán la chuleta de matemática. ¡Oh, no! ¿Alguna, alguna otra pregunta? ¿Voy a tener alguna carrera? Sí, tendrás muchas. ¡Guay! ¿Pero, cómo, pero, como las medias son de los 20 duros, pues entonces sí, tendrás un mogollón. Guas, ¿por qué no? Damos paso a la siguiente llamada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alexi. Bueno, Alexi, dime tu fecha de nacimiento. El 22 de enero. Entonces tu símbolo zodíaco es Acuario y tu planeta es Urano. Bueno, Alexis, ¿qué te gustaría saber sobre tu futuro? ¿Cómo me va a ir en el instituto? ¿El primer día? Bien. ¿El segundo mejor. mejor? El tercer día te, te va a caer una maceta en la cabeza y te vas a pasar todo el curso en el hospital. Oh. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de mayor voy a tener un buen trabajo o mal. Pues lo siento, pero tal y, tal, tal y como están las cosas, te vas a quedar sin trabajo. Vamos, paso a la siguiente llamada. Hola, buenas tardes, ¿cómo se llama? Hola, me llamo Borja. Borja, dime tu fecha de nacimiento. El 15 de mayo. Entonces tu horóscopo es Tauro y tu planeta es Venus. Bueno, Borja, dime qué querías saber. Bueno, pues quería saber que, que me he comprado un número de lotería y quisiera saber si me va a tocar. Sí, claro, te va a tocar. ¡Toma! Te va a tocar cambiarlo por otro. Oh. ¿Alguna pregunta, Borja? Una pregunta difícil, pero creo que usted la sabrá. ¿Cuándo me voy a morir? Pues en tres segundos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Borja, cariño, ¿qué te pasa? Hasta mañana, adiós.